...a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Hoy tenemos visita a los estudios de Berriozar y Gracia en el programa Euskal Música... ...la visita del señor Íñigo Muguruza... ...que acaba de sacar un nuevo proyecto musical junto a Anne García... ...hablamos del URRA y hablamos del álbum Akatsha Sistema... ...que ya te lo hemos presentado en eh, programas anteriores... Hoy con él, con Íñigo Muguruza, hablaremos de este nuevo proyecto musical y, por supuesto, hablaremos de la trayectoria musical de este señor. Y hablaremos de este nuevo trabajo discográfico que acaba de sacar, como te comentaba anteriormente, junto a Anne García, el proyecto de Lurra. Y también hay que comentarte que tenemos un concurso Un concurso con Esian y con el álbum Egalak Astinduz De reciente publicación Lo que tenéis que hacer es muy fácil Nos tenéis que mandar un mensaje a través de la página que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica berriozar irratia El mensaje, una pregunta para la banda Esian Así de sencillo, así de fácil tienes de plazo hasta el 24 de noviembre Y todas las personas que hayan mandado esa pregunta a Escien a través de facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia entrarán en el sorteo de dos CDs firmados por los componentes que vengan a la entrevista, que vengan a Berriozar y Ratia al programa Euskal Música el jueves 27 de noviembre. Ese es el concurso que hemos hecho Euskal Música junto a la banda del norte de Nafarroa Escien, ...bajo el nombre de ese álbum que acaban de publicar... ...El Galax Astindus... ...y antes de empezar el programa también comentarte... ...que tenemos también un montón de entrevistas para más adelante... ...así que no lo olvides... ...tenemos unas semanas cargaditas... ...y aquí casi casi ya hasta Navidad como quien quiere la cosa... Dicho todo esto, luego te recordaremos nuevamente el sorteo de Sian Luego te recordaremos también a Inigo Mugruza, que dentro de poquito va a estar Eso de las 7 menos 10 de la tarde Lo tendremos por aquí por Berliozari, gracias por el programa Buscal Música Vamos a comenzar ya el programa de hoy Y lo vamos a hacer con una banda de Gasteiz Lo vamos a hacer con 20 años, que fue grabado durante el verano del 2013 en los conciertos que esta banda de Gasteiz, Beta Garry, ofreció en su localidad natal, en Vitoria Gasteiz, en Bilbo y en Donosti. Después, durante los primeros meses de 2014, eh, Tricu y Yonan Ordorica lo mezclaron y masterizaron en los estudios Katarain y Mamia en Azcárate. Si os parece, vamos a hablar un poquito de los inicios de Beta Garry. Y es que mirando hacia atrás, vemos el inicio de Beta Garry, de aquella cinta de casete con una L... ...de autoescuela por portada... ...que en mayo de 1994... ...pues comenzaron a vender por los bares... ...a 500 pesetas... ...desde aquel entonces... ...han pasado 20 mayos... ...con sus 20 inviernos... ...y sus 20 veranos... ...para llegar hasta el 2014... ...pero al girarnos... ...seguimos viendo... ...nítidamente todo el camino... ...recorrido por, enda, por esta banda de Gasteiz... ...por Beta Garry... ...y ahora... Pues nos lo han querido ofrecer en este álbum En directo 20 años Susenean CD más DVD Por cierto, exquisito trabajo eh, Que pues se ha sacado de la manga Esta, esta banda, Beta Garry Y exquisito trabajo, por supuesto, eh, que se ha sacado De la manga Jonan, Ordorica y Tricu Que han sido los que han mezclado Y masterizado este eh, Trabajo discográfico Nos quedamos, pues, si te parece, con dos temas eh, Mingering Mik y Milaka y Sarberri Dos de los temas incluidos en este álbum 20 aniversario de Beta Garry En directo con ellos comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Genius pasa la Audi André en lagunzas este reo graqueta Ahí está sonando en directo la buena música la buena marcha la buena energía de esta banda de beta beta gary banda compuesta por iker y aitor iñaki mikel david y unai 1994 primer trabajo discográfico 2014 aquí regresan con este álbum en directo cdemas de vd 20 años de la banda Mínger y Mike, o oh, esto que estamos escuchando, Mila Kaisar Berril. Están incluidos en este gran trabajo en directo de los castellistarras, Betacarri. Hemos comenzado el programa de Busca Música de hoy con fuerza, con energía y con mucha marcha. música contigo compartiendo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves, cada fin de semana entre las 6 y las 7.30 de la tarde. Bueno, bueno, y nos vamos con algo, nos vamos con algo más cañero, nos vamos con el metal de Black belt hay que decir que pues Black belt surge de la unión de seis criaturas musicales con diferentes historias a sus espaldas cuyos caminos se cruzaron y entremezclaron a principios del 2010, durante nueve meses eh, pues eh, gestaron un embarazo de su primer trabajo discográfico BIRT, publicado a finales de dicho año, eh, cercanos al heavy metal y con un característico sonido eh, digámoslo así, guitarreos Eh, promiscuos, eh, teclados envolventes, pulsos graves y una voz muy personal femenina, el disco, pues muy bien recibido, se reedita en 2011, año en el que quedan segundos en el certamen de música de Burlata. Actualmente, Black Belts tiene desde hace un tiempo su segundo larga duración, titulado más concretamente Breat, y de él pues vamos a extraer dos temas auténticos como son los Body Flames y... Inmortal Bane, dos de los temas Incluidos en este nuevo trabajo discográfico De la banda de Iruña Black Birch Que te puedes encontrar Dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Para esta banda de Iruña Para Black Belts álbum editado en el 2012 Bajo el nombre de Bret Un Segundo larga duración Para la banda Y ahí estaban sonando los temas Body and Flames Puesto que estáis escuchando los últimos compases del tema Immortal Banger Como a probar heavy metal auténtico El que estamos escuchando estas horas de la tarde ¿eh? Con voz femenina Un sexteto Black Bench Y es que todos los estilos musicales se dan cita Cada jueves, cada fin de semana En 90 minutos para ti en los cuales te traemos toda la música local la música que se realiza en Euskal Herria hemos comenzado con Betacarry hemos seguido con Black Belts y ahora nos vamos con los navarros de Flitter que regresan después de 10 años desde la edición de Mirar Hacia Adentro en el año 2003. Si por algo se caracteriza este rabioso, es por la crudeza que desprende desde el primer momento. El disco comienza con el tema egoman que es el tema que vamos a escuchar a continuación, un puñetazo en la boca directo y sin contemplaciones, ideal para iniciar el disco y los conciertos de la gira. Hay que decir que en este nuevo trabajo discográfico hay una versión de la formación Parálisis Permanente, eh, Autosuficiencia, anteriormente versión versionada por grupos que... Como Piperrac o Narco Además han regrabado el tema Aceite tóxico y más volumen De su anterior etapa pues dándoles un lavado De cara para que suenen más Actuales así que vamos a Introducirnos en este nuevo Trabajo discográfico de la formación de Lizarra Flitter y nos quedamos con los temas Ego Man, tema que abre el álbum como te Comentaba anteriormente y el tema Ponte En pie, dos temas incluidos dentro De su último larga duración Rabioso Música Desde Lizarra a, Estella, a la buena música, la caña de Flitter y de Estella nos venimos hasta Iruña, ya que la banda de Iruña de metal transgénico In Gravito vuelve a la carga con su segundo trabajo discográfico. De nuevo regresan con un metal fronterizo y transgénico. Este segundo disco lleva por título diario de un susurro que grita. Hay que comentar que la banda In Gravito lo forman Miquel a la batería, Álvaro al bajo, Jorge a las guitarras y Chus Alba. A la guitarra y a la voz de este nuevo trabajo discográfico Segundo larga duración titulado, como te comentaba anteriormente Diario de un susurro que Te vamos a extraer dos de los temas Tras quemar París y Ninguna guerra en mi nombre Un tema con la colaboración del de grupo femenino Batallones Femeninos Ahí es nada, así que con colaboración importante te dejo con ellos Con la formación de Iruña In Gravitus passoi sin ambientanto neccogliane io di ma ve e cheio sin gravedad ¡Yo! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Sí. con esos días pero por el momento que te superme esto, corazón arriba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 Konsisten destruir bareras Para olvidarnos de esta vida aferra tenemos sonando la formación Kelly Kapowski, un grupo estrellés de rock alternativo que el pasado 23 de mayo de este año 2014 han sacado su primer disco, No se ve el final, un CD que recopila 10 canciones de letras y ritmos muy variados. La banda la compone Neitor Sarria San Martín, batería del grupo que como técnico de sonido fue el encargado de grabarlo. También tenemos a Íñigo García de Blas, cantante, Daniel Gutiérrez, Alan Al bajo, Ramón Ugarte Arbizu a la guitarra e Íñigo Martín Iturmendi a la otra guitarra. Y hace un año, en 2013, realizaron una maqueta con cuatro temas que les permitió comprobar que sonaban bien y con la que comenzaron a dar sus primeros conciertos. A esa maqueta le siguieron dos Tearsers que lanzaron en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, que también gozaron de buena aceptación. Pues aquí los tienes, son ellos... Son Kelly Kapowski desde Estella lizarra con este su primer larga duración, No se ve el final Y aquí estaban los temas, No se ve el final, tema que da título al y Mi devoción Y ahora nos vamos con algo interesante, si eres fans de Sian, si te gusta Sian Puedes conseguir uno de los dos CDs de ese nuevo trabajo discográfico que sorteamos aquí en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. Escuchamos un poquito los primeros compases de uno de los temas de Sian y te decimos cómo puedes conseguir ese CD firmado por la banda Sian. Música Sonando la música de Sian, de este grupo del norte de Nazarroa Con este nuevo trabajo discográfico El Gala Castinduz Oye, ¿quieres conseguir un CD de Sian? Este que tengo en mis manos Firmado por los componentes de la banda Bueno, por los que van a venir el próximo jueves al programa Euskal Música Lo tienes muy fácil Mándanos un mensaje a facebook.com Barra Euskal Música Perriozar y Ratia Y nos tienes que poner eh, una pregunta que quieras decir a la banda Solo con eso entras en el sorteo de dos CDs Del nuevo trabajo discográfico de Sian además Firmados como te comentaba anteriormente por los componentes de la banda Bueno, por los que van a venir al programa Euskal Música a presentarnos este disco Hablarnos de su trayectoria musical, de sus conciertos de todo Un Poco Vienes de plazo hasta el 24 de noviembre. Recuerda, mándanos tu pregunta a facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia. Dicho esto, ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, a Íñigo Muguruza, que acaba de sacar un nuevo proyecto junto a Ane García, el proyecto de la banda Lurra. Hasta. Y que hoy viene a presentarnos este su nuevo larga duración, a Akatsha Sistemán Y hablarnos de su trayectoria musical, de los conciertos que van a realizar Y de muchas cosas más, así que si te parece, vamos a escuchar uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Y enseguida entramos con la entrevista a Íñigo Muguruza de la formación Lurra Música da Verá canción incluida en el segundo Trabajo discográfico de la formación Lurra Disco editado recientemente con el sello Vosgora, para hablar de este segundo trabajo De los inicios de los conciertos Que están ya pues presentando Tenemos con nosotros en Berriozario En el programa Euskal Música a Íñigo Muguruza Guitarrista de la formación Íñigo Arracha León Arracha León eh, Antes de meternos a hablar de Lurra El nuevo proyecto que ha sacado, vamos a hablar Si te parece un poquito de los pasados de Íñigo Muguruza Es primera vez que vienes A los estudios de Berriozá y Ratia El programa Euskal Música 30 años ligado a la música Cortatú, Neugorriac eh, Cuéntanos un poco por encima La trayectoria de Íñigo Muguruza eh, Bueno eh, Empecé hace En el 84 Con el primer disco de Cortatú <risa> en, en el paleolítico Casi eh, Luego estuve un par de años Con el grupo de Lío trémenes de Motrico Tocando la guitarra luego eh, eh, hicimos Nebu Gorriac eh, después José Ripiau, que estuvimos tocando bastante también por aquí luego estuvimos con Sagar y por último Lurra este es el nuestro último proyecto uh -huh. y va a haber más proyectos o te vas a quedar aquí? Jo, yo mira porque yo... ya algunass fichas pasado has pasado por un montón ya ¿eh? sí pero no quiero decir nada ya porque con el anterior grupo dije bueno yo aquí ya me planto porque tuve dos hijas ya, y ahí eh, dije bueno voy a dedicarme un poco a la crianza más uh -huh. y entonces estuve ahí parado en standby estuve tres o cuatro años que no hacía nada Pero, pero claro, eh, luego pues no, no pude estar quieto No pude estar quieto eh, Hablando ya de... Lo siento eh, Hablando ya de Lurra, ¿cómo surge y cuándo surge sacar este proyecto? ¿Los inicios un poquito de la banda? Pues los inicios fueron, en, en, en bueno, que Anne, la cantante del grupo eh, Fue alumna mía de guitarra Porque yo llevo ya también 20 años dando clase de guitarra en Irún En la Escuela de Música Municipal Y, y entonces pues fue bueno fue una mía yo en las clases pues voy fichando así gente voy apuntando digo este me parece que con este lo voy a, lo voy a echar los tejos voy a ver si si igual hacemos algún proyecto igual algún día y entonces hablando con Anne bueno a mí me, me gusta mucho como canta y la fiché ¿no? y Y así salió un poco la, la historia, empezamos a hablar y tal, que me suele echar en cara que más que dar clase que solíamos hablar. Pero bueno, teníamos la culpa 50%. Y al final aquí salió el grupo. Eh, Lurra es el nombre que disteis a la banda. ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para la formación, para los dos? Bueno, este nombre de Lurra, eh, el origen del, del nombre... Eh, fue que al principio como, como prácticamente todo, todas las bandas del, del mundo empiezan haciendo versiones, hicimos una versión de Caetano Veloso que se llama Terra que fue versioneada por, por Radio Futura también, con el nombre de Tierra, y, y que al final no hemos no la hemos ni grabado ni tocado en directo nunca pero sí que ha dado un nombre al, al grupo, o sea que entonces ha quedado así con Tierra, Lurra y es un nombre que, que está muy bien bueno, a nos gusta mucho Un poco por los dos, lo, lo, lo cogemos un poco por Lurra como planeta y Lurra por Euskal Herria, Euskal Herrico Lurra, ¿no? En la tierra de nuestra identidad, ¿no? Eh, los componentes de la formación veníais de otras formaciones, tú ya sabemos que has estado entre otros en Cortatún, Egorria, como hemos hablado al comienzo, pero las demás personas vienen de otros grupos o es con Lurra donde se inician en esto de la música... Eh, no, el, eh, Carlos Tupicoa, el bajista, estuvo al principio con un grupo de, de punk rock que se llamaba Purtu, luego estuvo conmigo 8 años, casi 7 años en, en Sagarroy. Y luego bueno, somos amigos y, y ya pues bueno, le comenté para, para hacer este proyecto y se apuntó enseguida. Uh -huh. En cuanto a influencias musicales a la hora de Asang... Y luego perdona, ¿eh? un paréntesis. Y luego el batería también toca en un grupo que se llama Ácido C, un grupo de funky de que es, que está ahora teniendo bastante éxito también. O sea, para estar en diferentes estilos musicales, eh, ¿cómo habéis sacado, digamos así, este proyecto? Porque según me estoy dando cuenta, es el más lento de todos que habéis sacado hasta la fecha, digámoslo así. Sí, pues igual sí. ¿eh? Es verdad que estuvimos hemos hablado en alguna entrevista también de este tema del tempo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a mí me ha influenciado a la hora de componer el, el tema de tener dos hijas que son como dos motos, ¿no? Que decía una le vamos a llamar nitro y a la otra glicerina. Y ya cuando juntamos en forma nitroglicerina, están todo el día poniendo música muy, muy bueno. Bueno, ahora ha empezado la mayor, que tiene nueve años, ha empezado a poner eh, Abraham Mateo, no sé si lo conoces. Sí, ese, sí, ¿no? sí. Entonces, pues eso es lo más suave no que ponen, pero pero normalmente con perriche y con música, con mucha caña, ¿no? Siempre. Y entonces, pues bueno, pues eh, yo a partir de eso, un poco como contrapeso... Empecé a oír música más también más acústica, música más tranquila y esto tiene su influencia, claro. Entonces, esto es un poco el, la razón. Uh -huh. eh, antes de hablar de este segundo disco, tenéis uno anterior. Eh, cuéntanos un poquito la aceptación que ha tenido cuando salió, los temas eh, que componen el disco un poco por encima. Sí, el, el anterior disco es un poco como lo, lo que se hacía antes de sacar una maqueta. no Hicimos un maxi CD de cinco canciones, con cinco canciones. Y, y bueno no no lo distribuimos solamente lo llevamos a los conciertos que hicimos no entonces vendimos muchos discos en directo en directo porque en realidad ya los discos pues se venden en, en directo no básicamente no, no mucho más y en navidades yo creo que espero que, que algo no para el, para los reyes y todo esto no pero Durango la feria de Durango pero entonces esto fue un poco lo que se movió el disco y, y entonces la cantante que como te decía tiene 20 años estuvo en erasmus en berlín un curso entero, estuvo eh, ocho meses, y entonces en esos ocho meses estuvimos preparando ya este disco eh, pero por, por Skype no lo pudimos hacer porque tenía retardo y entonces pues lo que hacíamos era grabar los temas se lo mandábamos a ella, ella nos mandaba vídeos bueno, así un poco, utilizando las nuevas tecnologías, pero no de manera muy, muy, muy demasiado demasiado buena jajajaja <ríe> Vamos a poner, bueno, a nivel usuario. Eso. ¿Qué diferencia encuentras entre el de los inicios a los de este nuevo trabajo? Un poco la evolución de la banda. ¿Crees que este disco es más logrado? Bueno, logrado que el anterior, sí, como has comentado anteriormente. Sí, Era sí, una sí. maqueta, digámoslo así. Sí, no hay duda, ¿eh? que está mucho más trabajado este disco. Está mucho más preparado y, y nosotros mismos vamos mucho más en serio ya, ¿no? Estamos eh, tocando todas las semanas y estamos... ...en un plan pues más motivado y más más en serio, digamos. Uh -huh. eh, Akatsa Sistema, segundo disco de URRA. ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación? ¿Alguna anécdota que contar a la hora de grabarlo? Eh, bueno, la anécdota principal es que la batería la grabó... Eh, ...Iván Larreburo, un, bate un batería de, de Urruña, ¿no? De Iparralde, que nos mandó las canciones por, por esto, por Internet... Eh, él tiene un estudio luego fuimos a grabar a Ereñosu a un estudio que se llama Ayeka que el, el técnico espello Gorrochategui luego las las mezclas las hicimos con Kaki Alcarazo que es un amigo y, y que estaba conmigo también en Eugorriak tomando la guitarra eh, las mezclas estuvimos una semana eh, bueno, en la grabación est estuvimos más o menos 15 días luego una semana en las mezclas Y luego ya se lo mandamos todo a, a Jhonan Ordórica, que es el hermano de Rupert Ordórica, que tiene un estudio de mastering en eh, en Azcárate, que está en Navarra también. Uh -huh. Y este sé es que se ha cargado de la, del mastering. Y anécdotas, jo, pues anécdotas, pues por ejemplo, la canción que estamos ahora oyendo, con esta canción estuvimos cerca de 8 o 9 horas ¿no? seguidas, eh, porque es un dab que... Y entonces, pues como Kaki es un experto en, en hacer este tipo de, de montajes, en el disco, además, en el libreto he puesto que, que este, este dub, que es el autor, es Kaki Alcarazo, ¿no? Uh -huh. Porque es el que se encargó, sobre todo, de dirigir todo el, todo el cotarro. Esto parece que no, pero tiene un curro de, de mil pares de narices. Uh -huh. Y luego una anécdota pues bueno simpática es que un, una, una chica que vino a colaborar, eh, que es eh, la cantante del grupo Neibor, ¿no? Eh, esta chica vive en, en amsterdam pero bueno estaba en herrán es de herrán y entonces pues fue aleñoso andando en un día que llovía un montón y costó dos horas así andando pero a, apareció en el estudio calada hasta hasta todos hasta los huesos y le dijimos pero bueno alma de cántaro de dónde vienes y nada que vengo pero no le dio ni importancia no uh -huh. vengo andando de de esto, de Rani, y no pasa nada vamos a cantar, entró al esto y, y grabó unos unos coros pero impresionantes anécdotas <risa> <risa> interesantes en la grabación del disco eh, ¿habéis tenido alguna colaboración en el disco? sí, aparte de esta que te comento de la uh -huh. chica esta que, es. que viene de Maite neighbor aparte de esta, ha estado Pequi también, que es el el, que can, bueno, el el guitarrista y que canta en una canción también en, en, en un registro blues muy auténtico Luego está Xavi solano también porque el disco lo hemos sacado con la casa de discos de, de snevelza que se llama voz vozgora eh, Bos eso es y entonces pues ha estado Xavi solano que es el cantante y tritilari de, de snevelza luego también ha estado estadojon Tron, que es el tromonista de snevelza y luego aparte Pey lo que te comentaba ha estado también Oscarcar venas el guitarrista que toca con mi hermano Fermín en, en las giras Eh, ha estado Sergio Pachuco también que estuvo conmigo en José Ripiao bueno, amigos, uh -huh. ¿Amigos? entre amigos eh, la familia, entre amigos pero amigos importantes ¿no? porque oís los, Importante, sí. los nombres y... sí, sí, sí, sí, sí sí es muy gente muy profesional, uh -huh. sí, eh, hablando un poco de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿de qué van un poquito las letras? bueno, las letras mmm, yo diría que, que tenemos dos ramas, ¿no? las letras, ahí ahí están las letras que, que hace Anne, la cantante y están las que hago yo, ¿no? Ella hace unas letras más intimistas y yo, aunque intento hacer in letras intimistas, me sale un poco de mala leche. Y entonces, pues, <ríe> por el título del disco, aunque yo les planteé a los del grupo que, que fuera otro título, pero dijeron, no, pero Acacha Sistema está muy bien, Acacha Sistema es viene de un, de un lema del 15M, que era, error en el sistema, reiniciar, por favor, ¿no? Y en euskera es así, ¿no? Acacha Sistema, ver rabia tu me sedes y ese es el estribillo un poco de la canción uh -huh. y, y entonces pues bueno mis letras igual tienen algo más de, de, de denuncia social, denuncia política y las de Anne eh, quizás eh, bueno tiene por ejemplo La luna dormida que habla también de, de la violencia de género y, y sobre todo de temas más cotidianos quizás ¿no? Uh -huh. El disco es el disco es un trabajo en conjunto, me explico, eh, al componer la música, las letras de las canciones las componéis juntos, cada uno trae su idea al ensayo y luego las juntáis. Sí, es un trabajo aunque aunque es un trabajo de, de equipo, eh, lo hemos lo hemos realizado como te comentaba a distancia, ¿no? Eh, Eh, por email, por Skype, por esto, ¿no? Porque con las con las tecnologías, ¿no? Pero luego, claro, luego hay que ensayarlo, porque Anne ya vino de Berlín, entonces se empezaron los ensayos y luego pues en el estudio, pues ya también la grabación, hay cosas que que igual te chirrían algo, dicen esto, pues mira, me parecía que sí, pero en el disco o se ha grabado En la bobina pues no, bueno, la bobina lo digo yo como os decía antes, ¿no? Ahora ya no son bobinas, pero bueno. Bueno, que aquí tiene bobinas todavía, eh, ¿Sí, ¿eh? para hacer sus dabs, sí, pero bueno. Cuando lo oyes grabado, pues dices, esto no funciona, ¿no? O esto sí, o esto hay que meterle otro estribillo, no sé qué, bueno. Ese tipo de cambios, ¿no? También en el estudio. Yo creo que el disco ha ido evolucionando hasta que hasta que hasta el, la master y no, hasta el final ha ido cambiando un poquito, ¿no? han ido cambiando cosillas eh, cerráis el disco, como decías con un bonus track el Luraren, Blue Not Dupe ¿cómo surge este tema para cerrar los 12 temas que se incluyen en el disco? ¿quisisteis darle otra forma otra manera diferente de terminar un disco? Eh, pues bueno, esta canción estaba ya en el maxi CD este que te comentaba antes de las cinco canciones, pero era una versión muy sencilla con, con una guitarra acústica y un poco de percusión y, y la voz de Anne ¿no? Y sin embargo, en esta para esta versión, que no me acuerdo exactamente cómo surgió la idea y cómo yo creo que fue ya vi, viendo que era Kaki el que iba a hacer las mezclas, claro, porque uh -huh. como es tan bueno haciendo esto, Pues entonces lo grabamos en Ereñoso, grabamos todas las pistas otra vez para que las pudiera trabajar él, para que las pudiera pulir y para que les pudiera meter todos los efectos que les meten. Uh -huh. eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál te gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál, digamos, es el tema referencia de la banda Lurra? Pues es una pregunta complicada, pero bueno a mí me gustaría que pusieras Oñuchig que creo que es el tema 8 por ahí está, ¿no? Eso es, pues lo escuchamos sí. si te parece y seguimos con la entrevista De acuerdo, muy bien Zetako kristal izkutuek Utzitako orbanen originaltasuna Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Inigo Muguruza, guitarrista de la formación Lurra en el programa Euskal Música. Eh, vamos a meternos a hablar de los directos, qué repertorio tenéis para presentar el disco, estáis incluyendo todo, eh, vais a meter alguna versión. Estamos incluyendo todo y estamos también metiendo una versión de un grupo argentino que se llama Perota Chingó que le encanta a nuestra cantante y es una canción que se llama Anhelando Iruya que le solemos decir Anhelando Iruña, no, no, Anhelando Iruya se llama ¿no? con la canción y bueno, es la última canción que se le tocar en los conciertos en directo Y bueno, quería comentar pues que est estamos de desde el desde el día 31 de octubre eh, que estuvimos que presentamos el disco en Fuenterrabía, en la Sala Banaco. <coughs> Luego el día 8 de noviembre hemos estado en Rentería, en Miguel Azulo. Luego estamos el 27 de noviembre en el Parral de Vitoria. ¿Estáis? el 28 de noviembre en el kataku de Vera Vidasoa luego vamos a Durango a la feria porque hay que ir a la feria de Durango que si no, no existes <risa> es sí, casa, ¿no? que si no, no no se entera nadie que, que ha sacado disco ni nada <risa> ahí vamos a estar ahí ponen un, un, una carpa que se llama Ochenea y ahí vamos a tocar unos cuantos grupos eh, bueno, un montón, unos cuantos he dicho pero creo que son treinta y pico grupos que tocan en tres días un, ponen dos escenarios uno enfrente del otro y vamos tocando uno después del otro y ahí estamos el día 6 que es el día más eh, más potente de la Feria Durango, el día 6 de diciembre que es el sábado eh, de este puente luego estamos en Motrico el 19 de diciembre también, estamos el, en enero el 17 en, en Urrechu bueno, ya están saliendo cosas <coughs> estamos mirando para tocar también en, en Iruña en el de aquí de la Chantrea uh -huh. vamos a ver, a ver muy bien Eh, Habéis editado este disco Con el sello de reciente creación eh, ¿Cómo surge la idea de sacarlo Bajo este sello? ¿Os dieron muchas facilidades A la hora de estar con ellos A la hora de sacar adelante este proyecto? Sí, yo diría que todas Es que son, como diría Don Vito Corleone, la familia <risas> <risa> claro, son todos de la familia, santos de amigos ¿no? Entonces, Todo queda en casa, ¿no? Todo queda en casa, sí, exactamente eh, De los 12 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo has compuesto en el local o a la hora de grabarlo? Eh, yo me quedaría mmm, con Isan Me quedaría con Isan Pero estaba claro que es un tema que no es que no vale de single porque no tiene estribillo siquiera. Es un tema muy muy tranquilo, muy muy tranquilo, con acordes de jazz, Eso tiene un punto muy jazzy y y es verdad que es este este tipo de música la que estoy oyendo últimamente mucho, ¿no? Uh -huh. eh, ¿de qué forma se puede conseguir el disco de Durra? A cacha sistemán. Eh, se puede conseguir ahora en los directos y luego a partir del 6 de diciembre en la feria de Durango y en todas las tiendas del de car y aparte de Ñigo Mugruza los demás componentes de la banda son son Carlos Tubicoa al bajo que ya estaba conmigo en, en el anterior grupo que estuve en el Sagarroy, luego Anne García a la voz y Xavi Dolls, a la batería que es el batería también del, del grupo que te comentaba de Hacido C y antes de terminar con la entrevista Ñigo te voy a poner en un aprieto o igual no ¿cuál ha sido para ti el directo de tantos que has hecho? ¿cuál es el que más recuerdas desde el inicio de Nego Guerriaca hasta ahora? El principio fue de Concortatu, ¿eh? O sea, bueno, que es todavía tú, anterior, eso, es, anterior, anterior, a anterior a la logoria, que sí, eso es. Sí, sí, es antes, o sea, es, no es el en el es. Jurásico, sino es en el... Antes, eso es. Eso. Entonces, Me es. da culpa. <risa> vamos a ver qué concierto puedo recordar. Eh, vamos a ver, vamos a ver. De, no sé, de, de todos los conciertos, es que... <risa> Mis neuronas me abandonan. Sí, ¿no? <risa> Pero vamos a decir, por ejemplo, el último de Cortato estuvo muy bien, que fue aquí en, en Iruña, en el Anaitasuna, uh -huh. con el grupo de Lirion Tremens. Que en ese concierto, los de Lirion Tremens, me dijeron a ver si quería tocar con ellos. Como me veían que me quedaba ya sin trabajo, a ver si quería tocar con ellos, y les dije, pues me voy a Nicaragua seis meses y a la vuelta pues eh, empiezo con vosotros y así fue como lo hicimos y algo que me haya dejado que quieras decir para ir terminando con la entrevista pues yo creo que a esto hemos dejado lo hemos dejado bastante meridianamente Hemos hablado de todo un poco. Uh -huh. Pues el concierto, más sí, sí. el concierto más cercano para ver a Lurra, el viernes 28 de noviembre en Vera, en la sala Kataku a partir de las 9 de la noche. Íñigo, no. es que ricasco por haber venido. Es que ricasco, Suri. Mucha suerte con este segundo disco de este nuevo proyecto Lurra y acabamos, si te parece, con otro tema. Si te parece, como te gustaba el número 6, nos quedamos con el tema Isan. Pues muchas gracias. Vale, pues Íñigo, es que ricasco y nos vemos pronto. Vale, la esperarte. aquí el programa de hoy de Úscar Música en la sintonía de Berriozar y Ratia, en la sintonía del 100.8 de la FM. Hemos escuchado, entre otros, a Betagari, Black Belch, Flitter o Ingravitos. Y también hemos tenido la visita a los estudios de Berriozar y Ratia, al programa Úscar Música, a Íñigo Muguruza, uno de los componentes de este nuevo proyecto musical que se hace llamar, más concretamente, Lurra. La semana que viene volvemos con más historias, volvemos con más contenido y volvemos con otra entrevista, con la entrevista a la Formación del Norte de Nazarroa, que estarán por aquí, por los estudios de Berriozar gracia por el programa Euskal Música para presentarnos ese nuevo trabajo discográfico y ya sabes que tienes tú la oportunidad de conseguir un CD firmado por los componentes de la banda, no por todos, sino por los que se pasen por aquí, por el programa Euskal Música el próximo jueves. Tienes de plazo hasta el 24 de noviembre, lunes, para ese concurso lo tienes muy fácil, no es Tienes que mandar un mensaje a facebook.com barra euskalmusikaberriozar y ratia en esa página de Facebook, te metes al mensaje y nos mandas Una pregunta que quieras hacer a la formación Esian Con eso entras en el sorteo De 12 desfirmados por parte de la banda Los que vengan, como te comentaba anteriormente Al programa Euskal Música Y nosotros nos despedimos con el adelanto Del nuevo trabajo discográfico de Vendetta Que saldrá el 5 de diciembre Así que con la música de Nafarroa Con la música de Vendetta te dejamos Será hasta dentro de 7 días agur Abriendo camino a cualquier parte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 7 de noviembre, programa especial Euskal Música, programa especial ESIAN. Repasaremos toda la trayectoria de la banda y estarán en los estudios de Berriozario y Ratia, en el programa Euskal Música, parte de la formación para hablar de su nuevo trabajo discográfico y de la trayectoria musical del grupo. Además puedes conseguir uno de los dos CDs que vamos a sortear, lo tienes muy fácil, nos tienes que mandar un mensaje a facebook.com barra euskalmusica berriozar tirratia y dejarnos un mensaje con una pregunta que quieres realizar a la banda, tienes de plazo hasta el lunes 24 de noviembre. Recuerda, el jueves 27 de noviembre, de 6 a 7 y media de la tarde, programa especial Euskal Música, programa especial ESIANG.